Grupo Nacionalistas Vascos. Señora Edo. Sí, gracias. Pues voy a empezar con el señor Colmenero, porque como jo, en media horita va así ha asumido el papel de abuelo, lo único que nos ha hecho es contar batallitas. Eh, ha dicho que usted nota nerviosismo en absoluto. Lo que usted creo que ha notado es preocupación. Y si no se nota esa preocupación o si no se tiene, creo que es ser un inconsciente. Eh, nos ha dicho que desde que el PNV no está en el Gobierno, seguimos en la misma, seguimos en la misma. Eso es una obsesión que tiene usted, que ya le he dicho alguna vez que se lo mire. También le voy a decir una cosa. Eh, el cambio que nos prometió el Partido Socialista con la incomparable ayuda del Partido Popular fue un cambio que el único que ha introducido son peoras. Y, desde luego, para peoras no estamos. Y, entonces, lo único que hacemos es ir diciendo que así no podemos seguir ni en el metro ni en otras muchas cuestiones. Eh, usted ha dicho que el señor diputado general ha desprestigiado al metro. El señor general el señor diputado general se ha preocupado mucho de la situación errática actual que lleva desde hace tiempo el metro, porque el metro se está desprestigiando solito él, y cuando hablamos de metro no criticamos al metro, sino a la dirección del metro. Eh, mire, cuando yo he hablado del gobierno vasco no hablo para decir que no había hecho o no había dejado había dejado de hacer. A ver si me explico. Si la dirección del metro entendía que el arbitraje era una solución válida y era por la que ellos apostaban, si sí querían podían haber pedido desde Metro a Gobierno Vasco una un arbitraje, porque Gobierno Vasco tiene las competencias en materia laboral, y lo saben. Entonces, si no lo han hecho, ellos sabrán por qué. Les he preguntado y no me lo han contestado. Mire, cuando usted dice que hay alguien a quien políticamente le interesa que el Metro no funcione, políticamente a todo el mundo le interesa que el Metro funcione, el problema es que ...quienes buscan culpas en otros... ...y dicen que es un rollo político... ...es simplemente los que no saben gestionar... ...un mal gestor es el que echa balones fuera... Eh, ...y el que, el que busca las culpas fuera. Eh, lo he dicho en mi primera intervención... ...y pensaba que no lo tenía que repetir... ...porque no ha vuelto a surgir el tema... ...hasta que usted... ...ha dicho... ...que las causas de todos los males de este mundo... ...pero en concreto... ...del conflicto del metro... ...son... ...los que antes estaban en el metro... ...y eso antes he dicho que era una desfachatez... ...y ahora le digo que es una auténtica desvergüenza. ¿Usted dice que no nos enteramos de nada... ...y por qué preguntamos aquí cosas... ...y ya estábamos en el metro... ...y en el consorcio de transportes? Primero, porque somos un grupo juntero... ...que tenemos todo el derecho... ...todo el derecho a exigir las explicaciones que queramos. Segundo, estamos en el metro... ...y en el consorcio de transportes... ...pero sinceramente, y que lo sepa todo el mundo... ...no pintamos absolutamente nada... ...nada que no engañen a nadie es da, da igual que vayamos que que no vayamos y por responsabilidad en general solemos ir y alguna vez no hemos ido eh, también para que todo el mundo lo sepa porque a los miembros de mi partido en el consorcio de transportes últimamente la documentación o no se les pasa o se les pasa tan tarde como por ejemplo una hora antes de la reunión que no da tiempo ni a leerla en diagonal ¿Mm? bien El señor Oleaga y el señor Prego, la verdad es que me han respondido algunas cosas, algunas cuestiones, a otras no, pero bueno, yo me voy a resignar, me quedo así. Porque realmente yo lo único que quería saber eran dos cosas. Uno, ¿qué hay tan grave para que hayamos llegado a esto? Y no sé qué hay tan grave, ni lo entiendo yo ni creo que lo entiende la mayor parte de los ciudadanos. Y por otro lado, ¿qué se va a hacer a partir de ahora para que esto se solucione lo antes posible? Entiendo que no hay explicación para esta situación, que es que no hay razón real para el inquestamiento del conflicto. Pero aquí parece que solo hay unos malos en la película y lo que es evidente es que las cosas no siempre son responsabilidad exclusiva de una. A más a más, quien tiene mayor responsabilidad a la hora de buscar soluciones es la parte de la dirección. Y nosotros, eh, señor Colmenero, de verdad, estamos preocupados y lo que nos han dicho hoy aquí la verdad es que no nos ha tranquilizado mucho no se está dando un buen servicio la ciudadanía es la auténtica pagana y con toda la razón está ya harta el problema laboral ha llegado a donde está y realmente vemos incapacidad para buscar una solución ¿podemos ver igual buena intención? pues hoy hasta casi igual no sé si ha sido que es de verdad o que nos ha engañado pero parecía que podía haber buena intención pero de verdad no vemos capacidad imposible de lograr una solución. Y nos preocupa también porque en esta cámara aprobamos los presupuestos que hacen que se paguen los el 50% del mantenimiento del metro, o sea, el de su sueldo también ese que no sabemos, ¿eh? Eh, pues bueno, pues la mitad lo aprobamos aquí a ver si sacamos de alguna partida. Pues no es que a mí me preocupe ex excesivamente saberlo, ¿eh? Sinceramente, pero bueno. Eh, y también nos preocupa Eh, y también nos preocupa eh, porque al final esta manera de gestionar las cosas parece que no es un problema exclusivo de metro. Es una es una manera de hacer las cosas, es una manera de estilo, es un estilo que está llevando Partido Socialista. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Euscotren, en el tranvía, en el Museo del Ferrocarril. Y eso también nos preocupa. Mira, resulta incomprensible para nosotros y para la sociedad un montón de cuestiones. Y, cuando, y después de sus intervenciones hay alguna que todavía me me parece más incomprensible. Eh, propuestas, propuestas y propuestas. Nos han dicho que están eh, con un talante negociador, que sinceramente, si es un talante así de negociador, se agradece. Y entonces no entendemos por qué entonces seguimos donde estamos. O sea, no puede ser tan bonito todo, que por un lado se esté intentando y todo un bello relato y tal, y tener a los trabajadores en pie de guerra perdiendo dinero, eh, sufriendo un descrédito social importante también. Y no lo acabamos de entender porque en todas las empresas de este país están los mismos sindicatos. Y resulta que en el resto de las empresas de, de este país no hay una bronca enquistada, Como hay aquí. Entonces, sinceramente, son cosas que no acabamos de verles la razón de ser. También nos preocupan otras cosas, así más puntuales. Eh, el señor Prego ha dicho que no hay personal para con formación para conducir y que se ha abierto un proceso de selección, entendido que a finales de verano, pues eso es falta de previsión. Porque ha abierto usted el proceso año y medio después de estar usted usted ahí, se podría haber dado cuenta antes de que no había personal con formación para conducir. Y lo de las bolsas de trabajo que ha hablado, desde mi punto de vista, aparte de que a mí no me contestaron por escrito, bueno, lo que me contestaron es, ya les he leído antes y creo que se califica por sí solo, es otra vez balones fuera. Ha vuelto a ser solo nosotros lo hacemos bien, todos los anteriores y todos los otros lo hacen mal y no me critiques. Cuando... Eh, parte de nuestra labor es criticar si entendemos que una gestión no es la que debe ser eh, durante años eh, se han solucionado los conflictos con Chequera, no sé si han sido con Chequera o de otra manera, la verdad es que no ha habido conflictos así Pero, por lo visto, según ustedes menos mal que han llegado ustedes ¿eh? menos mal que han llegado ustedes y ya no se solucionan los conflictos con Chequera, es que no se solucionan Ese es el problema. Han dicho que solo unos pocos han perjudicado a tantos miles. A la parte social y de la empresa, lo que le toque. Pero es que la dirección está perjudicando a esos mismos miles y son bastante menos. De todas maneras, señor Isasi, sin ningún tipo de acritud. Usted sabe que siendo socio preferente... El Gobierno vasco, a lo mejor en el Parlamento, todo eso que usted ha estado diciendo aquí que le parece que, que es inaceptable, igual allí le hacen un poquito más de caso a ver si lo intentan, ¿vale?, por el bien de todos. Nos resulta incomprensible el conflicto en sí, la situación generada, la no visualización de soluciones, la incapacidad real de diálogo y de llegar a acuerdos. Las grandes dudas que teníamos sobre la gestión se mantienen. Nos parece que queda clara la incompetencia en definitiva para gestionar este servicio. Y nos han dicho cosas que iban a hacer, pero yo la verdad es que soluciones reales no he visto. Me han parecido que no eran soluciones reales, sobre todo cuando, por mucha oferta que ustedes hayan hecho en este momento, los paros se mantienen, incluso eh, se amenaza con una huelga indefinida. Es decir, el conflicto sigue enquistado y no se le están dando soluciones. Por favor, yo les pido que cumplan su cometido y busquen soluciones. Y si la dirección es incapaz de buscarlas y de encontrarlas, es el consejero de Transportes el responsable. Y visto que en los sucesivos relevos de la dirección pues no han servido absolutamente para nada, pase quien pase, el tema ha seguido igual, incluso peor, nosotros desde nuestro grupo exigimos al señor Arriola que coja las riendas de la dirección. Y que coja las riendas porque esta dirección está desacreditada, creemos que no soluciona, creemos que se muestra incapaz y entendemos que el último responsable es él, aunque últimamente tanto él como su viceconsejero en el tema del metro se encuentran desaparecidos… Si la dirección no es capaz de arreglar este tema, el responsable y quien tendrá quién tendrá que coger al toro por los cuernos será el señor Arriola y si no, pues ya sabe. En todo caso, eh, ha habido una cuestión que en la que me ha parecido que el señor Prego ha sido pues bueno, bastante realista y ha sido cuando ha dicho que bueno, tendrán que venir otros que tendrán que gestionar esto y creo que va a ser más pronto que tarde y estamos seguros de que el metro funcionará tan, tan bien como solía y no porque tengamos necesariamente que ser nosotros ni tampoco necesariamente porque, como ustedes han dicho, nosotros tengamos algo que ver con este conflicto, sino porque es difícil estarlo haciendo tan mal y porque seguro que los que vengan lo harán bien.